Okay, bueno, c a n t ー Como lo, primero raro que, como lo primero raro que ya pasó lluvia se fue otra vez. Pero están conectadas. Ajá. Bueno, luego le agrego.、Eh, ok, bueno. Este, bueno, vamos a cambiar como de.、Uh, de. Dinámica. Ajá, como de dinámica hoy. Y va a estar como súper. Vamos a discutir y así ya no vamos a hacer como una pregunta para cada quien. Y vamos a seguir las sugerencias que nos mandó Sol. Entonces, muchas gracias por tus sugerencias. ¡Gracias, Sol! Uh, ¡Viva uh, Sol! h、uh, uh, uh, Por cierto, ¿alguien más l e llegó la... un mail? Eh, no Ay, he checado, ¿no? déjeme checo. <risa> <risa> <risa> este.、Um, ¿Te acuerdas cuál fue、Uy. el mail que di?、Uh, no. <risa> <El> <risa> <suyo>. <risa> Entonces, no sé. Es que tienes como 25、mm. mails. ¡Ay, no, mamá! ¡Cuatro! s Nada más. Nada más. Bueno, ¿De qué me crees si yo también estoy igual? Bueno, entonces, hoy t e n í a m o s una invitada especial, pero se fue.、Así. ¡Y sigue! <risa> se fue de la llamada. a aquí está! ¡Está conectada! Bueno, bueno. Entonces, hoy tenemos una invitada especial. Bueno, no, no es invitada. Olvídelo, ya, me estoy volviendo loca. Tenemos una nueva conductora. Este se llama Lluvia. Entonces, Lluvia, preséntate, por favor. Este, bueno, mi nombre es Lluvia.、Eh, soy Tim Edward. Y、uh -huh. llevo como a más o menos tres años mordida. a Wow. wow.、Oh, okay. u n buen ratito. Sí.、Pues. Y, um, ya mordida por la saga. Sí. Ok. ¿Quién está cantando? o ¿Eve? No, yo no. No es cierto. Era, era no. yo. No. Yo no fui. Ok. Soy Andrea con las noticias de esta semana. Este, las noticias de esta semana están: Kristen Stewart y Sarah Clark grabando para Eclipse. Tenemos unas nuevas fotos. Grabaciones de ellas dos este, cuando están en Florida mientras Edward se esconde del sol. Tenemos fotos de muchos de los, de los actores llegando a Vancouver. Los boletos de Twilight Saga New Moon se han medido rápido en Estados Unidos. Ya hay una una cortina de bañera de Robert Pattinson. Voten por Kellan para que tenga su propia página en people.com. Está compitiendo contra Bradley Cooper y Alexander Skarsgård. Hay poster de l o s c u l t u r i a hecho por fan. La nueva revista de The Sexy Stars of Twilight ya salió, pero ahora se llama La Sexy Layers de Crepúsculo, Luna Nueva. Crepúsculo está n o m i n a d o en los Scream 2009, Scream Awards. Está n o m i n a d o en The Ultimate Scream, en la mejor película de fantasía. Kristen está nominada como la mejor actriz d e fantasía. Robert como el mejor actor de fantasía. Robert y Taylor están como Breakout Performance de hombres. El mejor soundtrack de Crepúsculo, p a r a m o r para la canción del año y Cam Gigante para el, el mejor villano. Tenemos muchas fotos de fans con el c a s t de Eclipse, nuevos estilos de Luna Nueva, nueva sesión fotográfica de Bubu Stuart. La página oficial de Crepúsculo, la saga Luna Nueva México, ya está lista. Y también pueden seguir toda la información sobre la película en nuestro país en el Twitter oficial. Evil Iwana Productions su, sacó su nueva parodia de New Moon, está muy divertida, véanla. Hay una entrevista con Jackson y habla sobre su papel en Eclipse. Va a haber un trailer exclusivo de Luna Nueva en los MTV Video Music Awards 2009. CrepCon México convoca a celebrar las fiestas patrias. Es una fiesta que va a haber, entonces, si, van a, si quieren, va a ser el 12 de septiembre a las 2 pm. Y si quieren confirmar su asistencia, por favor m a n d e n un correo a c r e p ú s c u l o m e x i c o c o m o a la página de c r e p c u a r t Scout Taylor niega romance entre Robert y Kristen.、Eh, ya hay una cuenta regresiva para el n o nueva en iTunes. Lo pueden bajar para su iPod. Hay tarjetas de Edward c o h n e r para Halloween. Alex Meraz habla sobre el enfrentamiento con Kristen en, en una entrevista. Además, nuevos e skins t de Luna Nueva. Salió el nuevo póster calendario de Robert Pattinson. Luna Nueva pone los dientes largos. Vende e n t r a d a s más de dos meses antes. Robert Pattinson está ocupado hasta el 2011. Por lo visto, Robert Pattinson tiene mucha demanda. El actor no tendrá tiempo para relajarse hasta el 2011. Michael N agradece por el apoyo de Up From the Ashes en el trailer de Luna Nueva. Los personajes de t w i l i g h t reciben su propia canción. Y hay una nueva carátula para Twilight de la película del DVD con la cara de Alice. Hay una nueva un imagen de Rosalie, un nuevo póster de Edward y Bella, nuevo de Edward, un nuevo póster de Edward y Jacob. Con el Twilight Lexicon puedes ganar una foto con Michael Welch. Hay una entrevista a Chris White realizada por His Golden Eyes, Toy Anonymous, Toy Lexicon, Toy Moms, Toy Source y Toy Series Theories. Están grabando en Eclipse las escenas de la graduación y hay muchas fotos. Prodigy MCN tiene un artículo sobre el lado oscuro de Dakota Fanning. Paramount realizó el cover de You Son Body de Kings of Leon. David Slade nos comparte unas fotos del set de Eclipse. Y Twilight Gossip tiene los twitters verdaderos de los miembros del cast. Ya ni los campos de siembras escapan de la c r e p u s c u l o m a n í a Estas maravillas, mejor hechas que las supuestas extraterrestres, forman parte de los campos de cultivo de las granjas Black Island, ubicadas en el 3178 South. 3000 West y tiene la temática de t i m Jacob o de t i a m Edward. La verdad están padrísimas y todas deberían verlas. Ya hay un fan mail oficial de Taylor Lautner. Crepúsculo México tiene un video de Ashley mandando saludos a México. Emma Roberts lee Luna Nueva en el nuevo set de su película. Y Luna Nueva en los 40 principales. Los 40 principales no tienen un gran regalo a todos los Twilighters. Es el programa de película. Hay una sección de Luna Nueva, la cual sin duda disfrutarán mucho. Así que ya saben, no se pueden perder de película todos los viernes a las 8 pm por los 40 principales 101.7. Estén atentos porque nos tienen muchas sorpresas. Para ver estas noticias y más, métanse a crepúsculo-mx.blogspot.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lluvia y me corresponde dar inicio a esta nueva sección, el libro de la semana. Bueno, pues iniciaré con un libro bastante recomendable. Este libro es el primero de la trilogía de la Oscuridad del director de cine Guillermo del Toro. Este libro se llama Nocturna y, bueno, en este libro Guillermo del Toro quiso ver desde otra perspectiva a los vampiros. Él a los vampiros los ve como seres repugnantes, infecciosos, amenazantes y carentes de cualquier virtud humana. Muy diferente a un concepto que muchas de nosotras tenemos sobre los vampiros, ¿no? Y bueno, Nocturna es un libro que rescata las viejas historias de vampiros y les imprime un ritmo cinematográfico bastante rápido, de secuencias, de modo que cada capítulo parece terminar en un fundido en negro o en rojo, dado que el color que más abunda en esta historia de vampiros es el. Precisamente es el color rojo, pero en fin, esta e saga t s a la recomiendo ampliamente. Bueno, espero que los otros dos libros restantes no, no nos decepcionen, ya que el primero, pues no lo hizo en definitiva. Y bueno,、eh, si les interesa el libro, ya saben, lo pueden comprar en c u a l q u i e r tiene autoservicio, ya se encuentran disponibles. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Hola, queridos Toylighters, soy Fernando Hale y esta semana les traigo el fanfic de la semana. El fanfic de la semana lo elegí porque en verdad me pareció muy cómico cuando lo leí. Este está es escrito por Diane Hale y el título es Amarrados. El sumario, así más o menos, de esta historia trata sobre. Todos son humanos, incluidos los coden, y viven en Phoenix, están juntos en la misma escuela, y el entrenador propone una actividad. En la que deben estar amarrados de un tobillo, así que ahí habrá peleas, risas, caídas, <ríe> muchas caídas, y este, sobre todo amor al final, después de todo. Este, ya está terminado, así que no van a tener problema por esperar、eh, algún capítulo. Y este, en verdad es, está muy divertido, yo me, me reí bastante cuando lo leí. Se lo recomiendo mucho, está en la página de fanfiction.net. e s e ya saben, es de las, de las favoritas para los fanfics. Así que esta semana los dejo con el fanfiction de Amarrados, escrito por Dayan Hale. Algunas sugerencias sobre fanfic de la semana, ya saben, pueden dejarnos sus mensajes y sus opiniones en t r i p o d m e x i c o b l o g s p o t c o m o en mi correo fernanda.hale.com. g m a i l Si no, le, no, le, no me llevan los correos, ahí mismo en el. Blog, están colocados mis datos y mi blog personal. Así que nos vemos, chicos, la próxima semana. El personaje、no、de la semana. Me t á n f o l a n d o s u acciones. El personaje de la semana es un personaje muy raro. Bueno, o sea, es como, no es principal, para nada. Este, entonces. Eh, es b r i la de Eclipse, la neófita que Carlyle quiere salvar, pero los Volturi matan. Sí, la ubican. Aunque q u i r o ver. Ajá.、Okay. Sí, más o menos. Ok, bueno. Mucha gente no está como interesada en ella, pero a mí me interesó mucho porque cuando salió lo del casting de Eclipse yo quería ser b r i Pero por eso no importa. Desde ahí me empecé a interesar en ella. Y estaba leyendo en internet que mucha gente quería que, quería que Stephanie escribiera un libro desde el punto de vista de Brie. Ay, no entiendo. <risa> Ay, ¿por qué no? Es que como hizo, que no sirve ¿sí? de nada. Es como que dijo Brie. Es como, hoy me. Ah, entonces es como que tendré el caso. Bueno, yo no le daré el caso. Ni yo. Está como. ¿Va a dar l i b r i t o de Stephanie? ¿Va a dar los p o s t u l i t o de Brie? No. Exacto. Ay, Eve. No, aparte. Este. No sé, como que. Este, no sé, está medio raro. Porque como que ella no importa mucho. Porque su, lo que me da tristeza de ella es que como su vida es súper corta. Es como. ¿Tiene como cuántos? ¿15 años? Algo así dice, ¿no? Sí, creo. Pero, o sea. Digamos q e es, es una.、Eh, o sea, no e l o No un libro, pero estaría interesante ver como una mini historia de cómo fue su vida con Victoria y así. ¿Eh? Sí. sí, ¿no? Ok, como que el personaje de la semana no duró mucho la discusión porque, como que no le interesa a nadie. e c Bueno, c r e e n que tuviera algún poder, Brie? e c ó No puedo decir, no sé nada de ella. Pues es que, ajá, es que no, no, no podemos decir algo porque no. No, en realidad no sabemos exactamente quién es.、Ah. O sea, define, dan una、ah, corta、no. descripción de ella, pero no llevan más a fondo su, su Exacto. historia. Exacto. Pero bueno, es que como yo agarro como cual, el primer personaje que se me ocurra para. Para discutirlo esa semana, el、eh, de esta semana fue medio a lo.、Buh. ¿A b lo cómo? A lo.、Buh. ¿A b... lo t u n t o ¡Guau! Ok. Okay. <ríe> ok. Ok, la que nos ha salido e n de risa.、Ed. Ok, di, no debe, por favor. Eso, ok. Y bueno, ese fue el personaje de la semana. Este, el s t e e capítulo de la semana es el capítulo 4 de, de Twilight, que se llama Invitaciones. Y que, esperen, dejen de acuerdo, porque como este está ineditado, no me acuerdo qué pasa en ese capítulo. ¿Alguien se acuerda qué pasa en e s e c a p í t u l o s a n que dos lindos! ¿De tu a i l e ¿Le invitan todos al prom? ¿Al.? Ah, sí, sí, creo que sí. ¿Eh? Cuando le invitan al baile. Y c u a n después o le invitan al, al miedo, al, bueno, el cosito. A, al prado, ¿cómo se llame? ¡El prado! Eso. Sí, cuando Mikey, y todos ellos le invitan a al baile. Ajá. ¿Qué página es el capítulo 4, por favor? <risa> yo traería mi libro, pero está muy lejos. Ay. Aquí lo tengo aquí. Espera, espera, espera. Pero, pero en mi e s q u i l e t Dice que es la página 68. No sé si. si ¡68! entera. ¡A h las invitaciones! s e n c o n t r é Bravo. <risa> Bravo. Bravo. a、ah, <risa> ya, ya, ya. Ya me acordé sí, que Bella está como frustrada porque todos están interesados como en ella por lo del accidente y como que nadie le hace caso a Eduard de que ella, digo, de que él la salvó. Y luego la. Ella... a y sí, que l e invitan. Luego Eduard le vuelve a hablar a Bella y Eduard le pide a Bella que vayan a c i a Aru, ¿no? o s í h e Sí. Estoy leyendo, espérate. Uy,、uh, este es el capítulo donde Bella dice Stupid Shiny Volvo Owner. r u a w ¿Qué es e o ¡Ah! ¡Sí! e s u n p e s i n a ya v un flamante polvo. Exacto, se oye bien raro. No sé c i e q u í en español, pero me lo sé. Sí. Y cuando le d i c e Yo que... tengo un vecino con un flamante polvo. ¡Ay, guau!、Wow. Yo hoy vi un flamante polvo. Y ayer. Y h o a mi vecino. Porque lo tiene bien maltratado, golpeando, chocado y todo por el estilo. Ay, pues. Y o l t Yo también que iba caminando vi un Volvo y yo así de, oh, Volvo, yo lo quiero. No tienen、yo、que ver mi cámara. Que... Cada vez que veo un Volvo en la calle le tomo una foto y me ven feo todos. <risa> <risa> yo lo vi casi me doy un impacto. Dijo, yo, yo lo quiero, es mío. Hablando de Volvo. Es Hablando de v o l v o s estaba leyendo el otro día, no sé si sea cierto, de que iban a cambiarle el v o l v o a Edward para cada película. ¿Qué? ¡Ay, no! Y vi una foto como del v o l v o para Eclipse Ay,、no. o algo así. Que no sea cierto. Y es como gris feo, si es que es verdad. Es como gris feo. Y no me gustó. Yo no le, le veo el sentido. ¿Para qué cambiarlo o n cada película? Es como. Eh, ah, y también es, en este capítulo es cuando Edward、qué? le dice a Bella que. ¿Qué qué? De que está cansado de alejarse de ella. Y que nunca dijo que no q u e r No, que él dijo que era mejor si no eran amigos, pero no que él no quería hacerlo. Sí, bueno. Entonces. Las preguntas para esta semana ya no, va a ir, ya no van a ir para cada una, van a ir para todos. Ok. Ahm.、Um, ¿Le sorprendió ¿Cómo? la atención que recibió Bella después del accidente?、Eh, no, realmente no. A mí no me no. sorprendió, pero se me hizo como mala onda que nadie le hiciera caso a Edward. Fue como, o sea, él la salvó. Alguien diga como, oh, felicidades, Edward, o algo así. Es imposible no hacerle, o hacerle fiesta por haber salvado a un i n f o b r i n o、sí, No, es que sí, sí. sí se me hizo así como mala onda, ¿no? Yo、que、realmente no estaba pensando en eso. Ay, Tú estabas pensando en Emmet, como en todos los libros que <risa> leí. s claro sí, <risa> la primera vez que lo leí no estaba pensando en él. No estaba pensando en nada. Sabe, <risa>、no、estaba pensando en. l o sé, seguir leyendo. Así de, yo estaba pensando en, en Emmet. ¿Y qué pensaron de De, los, de la reacción de Bela con, con los que le invitaron al baile? Que aparte lo chistoso fue de que era el baile que las niñas invitaban a los niños, ¿no? Ah, sí. Sí, fue, sí, sí, sí. Y que fue como, ah, Bela, yo sé que tú quieres ir conmigo, entonces quería ver si me ibas a invitar. Y fue como, ok. Y la persona fue estúpida la reacción de Bela. O sea, ¿cuántos hombres se le propusieron y ninguno aceptó? No, pero sí. Independientemente que、si、ten... de lo s demás. Si tenía a Edward ahí, ¿para、no, qué aceptar、pues、es que, a los otros? Yo pienso más bien que, que todo fue como así, no sé, como Bella todavía dentro de, de ella decía: Es que Edward me lo tiene que pedir. O sea, yo digo que s d e e p r i siempre pero, fue eso, ¿no? ¿Sí? Desde que、sí, Mike le、no、invitó. Como... Pero no estuvo claro que las mujeres tenían que invitar a los hombres. Y en la oportunidad de que le lanzó la calzón a Edward. ¡Lamentá, se le i <risa> j <risa> e <risa> <risa> Bueno, es mi punto de vista. Se me hizo muy tonto. Ah, ya. a n t i v e l a Definitivamente. No, sí, no, yo igual soy a n t i v e l a No, n m e Bueno, aunque yo, yo sí estoy de acuerdo c o como... m o Con lo de Tyler, que le dijo que no, porque él sí era como muy. Como. ¡Ay, muy,、sí、muy estresante! O sea, así como Eric, Eric y Mike, pues ya equis, yo les hubiera dicho como, ah, sí, alguno de los dos, pero Tyler ya era como estresante. Extraño. Sí, y. Ok, otra pregunta es: ¿qué pensaron de cuando. Bueno, ¿qué sintieron cuando Edward invitó a Bella a Seattle? Yo grité, igual que Alexa, igual que Alexa. No, yo yo no me emocioné, fue así de. ¡Ah, sí, yo mí, me emocioné un buen, fue como, van a salir. Y, dije,、no, ya, Ajá, y de repente fue como, no, ya no vamos a ir a s i a Aro. Y así de, oh, qué triste. Pero luego fueron al, a ver a Eduard Brillard. <risa> e r d ó n Les confieso se... algo, les confieso algo. Estaban leyendo esa parte en el baño. ¡Qué inspiración! ¡Qué inspiración! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Y una parte importante del libro! El baño de arriba y mi cristal también. n p o r q u del bajo! O sea, no. y Lo que se me hace muy raro es que, por ejemplo, antes de leer Twilight, si no fuera Edward, si hubiera visto en un libro que un tipo brillaba, hubiera sido como, ok, qué raro. Pero con Edward, d e s c o m a por ahí! Es que s e r o es como rarísimo. Sí, es que, es que sí, es extraño, pero de, de también páginas de, no sé, por ejemplo, en la entrevista con el vampiro, es, es una suposición que、uh -huh. sale como de estar brillando. Yo diría que es extrañamente tonto. Pero que es tan bonito. Se veía tan, tan, tan, tan. Me reservo mis comentarios. Porque si voy a empezar y voy a equivagar y, y no va a ser bonito. Pues, no, dilo,、bueno, para、prosiganos. eso es para que te desahogues y, y, y digas tus pensamientos. No, es demasiado. Ok, tendría que ponerle el sonido de fiii, mejor no, así déjele. <risa> <risa> pero prosigan, prosigan, prosigan. Ok, pero sigamos. Creo que esa fue la discusión del capítulo 4, que duró más que lo que duran normalmente todas nuestras demás discusiones. Me está gustando esta、uh -huh. versión del podcast. Sí, es. Es más liberal.、Eso. Eh, libero、sí, mi s e r de mañana. Ok, y no tengo tema de discusión en la semana porque no lo planeé. Mientras no se d fan de l mes, todo está bien. ¡Tú eres el fan del mes! ¡No! ¡Calla! ¡No soy yo! ¡Es mi no, hermana! ¿sí? No es cierto, s、sí、i eres tú. Yo te vi. Espera, espera, veamos. Voy a abrir, que le puse. ¡Ah, me dejé abrir la boca! Espera, espera, n o y a b r i n o o l v s la p u e a Voy a abrirlo.、No, no, no. Espera, abramoslo.、No, no, no, si、sí, pásenme. Alisa Coden, o sea, tú. Edad 18 no, años. No, no. Estado México. Personaje favorito, Alice Coden. n wow, tu foto! No. No soy yo. Es, sí,、si、eres es tú. mío, soy yo. <ríe> <ríe> Pero ¿por qué no、ti? soy yo. Si eres tú. <ríe> Mejor discutamos sobre maquilla. ¿Me lo confesó o me lo c o n m e s ó A mí me lo confesó. Me me me confesó. Me me me confesó. Dijo r t aquí algo, Fernanda, ayúdame. Ah, sí, dijo que eras un vestido de la secundaria. a c t a m me i u ya! Me o s m voy a esconder un tchurazo. Fernanda, ¿cuál era tu problema d con u la m o s de r a c u i c s l l a No sé. a así ¿no? este e r a n los chicos normales contra los los chicos, o los chicos la, este, lobos o los que sean este ya había quedado más o menos una semana que íbamos a hacer ese tema pero siempre como que se puso triste el podcast y no no quiso c ó m o como los los chicos e n c e r a n por los vampiros y Esa fue la semana cuando se murió el podcast, ¿verdad? No sé si propone algo, dice. Ah, bueno, sí, ok. Bueno,、um, pues te diré la verdad.、Um, ahora, cada vez como que todos los tipos normales, así X, ya no me interesan mucho. Y todos los que son pálidos, o que están muy, muy guapos, tipo vampiro, o los que están como、eh, que se parecen a Jacob,、oh, no, son los no, únicos que me atraen. <risa> Ah, sí, chicos normales,、mm. chicos o n t r a c c h i c o s o v e n Que abundan en esta sociedad ahora. Ay, <risa> Ay debería haber. Todos l o se deberían de parecer a e d w a r d y a todos ellos. Así yo sería más feliz. Pero yo no sería lo mismo. Sería. Claro. Muy, muy como,、ah, bueno. yo, no sería, yo no sería contemplar el d e b t e Bueno, solo entonces nuestros novios se deberían parecer a ellos y ya. Todos los novios. No, no. no, no. Ferían. Imagínense a t o d o s l o s que andarían detrás de ellos. Ay, sí, sí. Imagínense, tendría que cargar un b a t para golpearlas a todas. No, mejor no. <risa> <risa> y después de apenas con uno, ya tengo que golpearlos. No hay que recurrir a la violencia. <risa> está mal. Pero, Pero en ese caso. Quieres que se venda tu carne, digo tu hombre. <risa> Pero bueno, Ay, volvamos、no. a la a c t u a l i d a d por favor. a h s í a h sí, ah, sí. Ah, ok, bueno.、Eh, la discusión de la semana era eso. Y ya acabó.、Uh, no, no,、oh. yo sigo creyendo que <ríe> Que Brie r a buena. ¿Que ¿Quién? q u b r i yo creo que no le dimos la oportunidad suficiente. A、ah, Winnie、bueno. se le iban a dar. Fue Jane la que dijo: No mate n la muera.、No, ni modo. Jane es mala. Como la carne de cerdo. Castaño y como、ah. la s matemática, ¿quién s está viendo el、ah. trailer? r ¿Ah? q u i é n qué?、Yo、no, lo siento.、Okay. Estaba callando mi computadora. Ah, te metiste a Crebúsculo México y empezó el trailer. <risa> yo también lo tengo, creí que era yo. Ah, yo、me、también.、Asusté. Fue como, no, me, mis audífonos no sirven. e s t a b a viendo los, los saludos de Ashley Green a México y así, como que、ay. punto de vista,、mm. creo que debería haber más chicos normales con el estilo de los c o l e n Si、sí, todos son bien mala onda, deberían ser todos lindos y anticuados. Adiós,、oh, sí. <risa> Justo no entienden a las mujeres. ¿vale? Ya los g a y s No los entiende. n <risa>、ah, Bueno,、sí. La... ¿alguien más tiene su punto de vista en esto? ¿Eh qué? ¿Alguien más tiene su punto de sé? vista? De los chicos c o e n contra.、Uh, contra los tipos normales. a、ah, Yo tengo normal eso. n e r o s í son chicos normales. Ja, eh. Ah,、um. uh. ok, bueno. Ya que. Ya que.、Acabamos. Yo digo que debería haber más MX. No, no. no, porque si no habría mucha gente que tuviera Emmet si eso ya no te gustaría a ti, porque tú solo quieres tener a un Emmet. Bueno, entonces、sí. que haya un Emmet y que e s t é conmigo. Con eso s o y feliz. a s i t e t o t e m o s un Emmet para Alexa, por favor, mándenos un correo a t w i l por México, por favor. favor. si ¿Sí、pueden encontrar un Emmet, por favor, hablen. Digo, hablen. ¿Te hacen l a s t i c g s para Emmet? ¿Cómo <risa> es? Por favor, si hay dobles de William Levy y Pedro Mendes, ¿por qué no uno de Emmet t Collin? Por Dios. ¿A poco hay dobles de William Levy? v e r d a <risa> d o h sí! ¡Dos concursos! ¡Ay, guau! ¡Oh, hay qué guapo! ¡Oh, a g a m o s el n u e é guapo! ¡Oh, q u e g u e p o ¡Oh, c u é guapo! ¡Oh, qué guapo! o o p a r t i c i p e n El c o n c u r s o de la s e m a n a será, si te p a r e c e s a Emmett, m á n d a n o s u n mail c o n t u foto.、Uh, ¡Sí, a mí, ¿Y? por f a v o r ¡A mí, a l e u a p o Perdón, perdón. No,、Bien. Espera, Alexa, e s p e r a espera, espera. Primero, así ya, ya viendo cómo está, te lo mandamos aquí.、Um, esperen. ¡Ah,、eh, no, es que mis gustos son muy raros! ¿Qué? Mis gustos son muy raros, ¿verdad? ¿Dónde vas? Sí. Venga,、ah. no me has conocido entonces. Bueno, sí, si te pareces, mando un mail. <risa> y así, Alexa, te lo m a n d a m o Haz parecito, por favor. Sí, mira, y Alexa no, Alexa no está fea. ¿Ves? Puedes tener a una Rosalie. Así que si ¿sí、te parece, si ¿Sí、te parece, e <risa> e m m e t t Sí, yo no sé si es una Rosalie morena. Sí. <risa> en, es en este minas, caso, si, están, si se van、vale、a pedir esta semana,、uh, vamos a, deberíamos hacer un concurso <risa> sí, para tengo, conseguir el, al Emmett. Yo Puedo conseguir algo para premios de Twilight. Entonces, si tienen ideas, alguien de un concurso, mándenos un mail y ya. Es más, cualquier cosa que nos quieran decir, se la mándenos un mail. A mí, mándenos、sí. un mail. Con nombre, me nombre me por、demandan? favor. Exacto, por favor, con nombre. Porque entonces es como mandan preguntas y es como no tienen nombre. Nombres, por favor. Nos gustan los anonimatos, pero no tanto. <risa> Pero bueno, ya, decidido. Ya, tengo una idea. Manden sus sugerencias para todo lo que quieran. Y aparte, si se parecen a cual cualquier c o d e n mándelo. n i n c l u s、sí, o v mujeres también. Sí. También se acepta. Sí, para ¿Para ¿Sí? ¿Sí? cualquier persona que se parezca, que se parezca a un c o d e n por favor, mándenos una foto. Los quiero ver y, y los vamos a mencionar aquí. v Amo s a ver a las dobles、sí. de a l i Son bien padres. ¿Saben algo? Mándenme cuando... mi foto cuando me voy a d a Ah, so、yo antes, la, antes la podía mandar, pero ahora ya no, ya me creció el pelo.、Pues、tengo pelo corto de niño,、no、pero dijiste、corté. que me ibas a comprar una peluca. Sí, pero no encontré ninguna. No hay pelucas de、pues、niño. Compras porque le gusta este pelo. ¿A poco s í queda? Sí, ¿Sí queda me, Mejor mandar a la estética. <ríe> sí, mejor. Es muy.、Bueno. Ah, ¿Qué es eso? Ay. Ah. e s t e qué sigo ahora?、Ah, Las preguntas. y a Pregunta. Anda su n a v e a d a Ok. okay. <coughs> no, <son> <risa>、um, okay. Uh, perdí preguntas.、Sí. Ajá, aquí está. Esta no me la mandó nadie, pero este, se me ocurrió preguntar. Se me ocurrió preguntar. Me gustó mucho. l a v i e n u n a página. Y me gustó que cuál. Creen que sea la canción de Edward, o sea, así cualquier canción que conozcan que les recuerda a Edward. Oh. <risa> oh. o y o d a ¿y s o p o z o la mano!、Eh, va a ser estúpido, pero. The story de 30 Seconds to Mars. No sé, me recuerda, me, no sé, pienso en el momento de cuando lo convierten a Edward, porque, no sé, no sé yo imagino, no sé, que ten, todos tienen un flashback y. Me, me imagino que mejor le tuvo uno. Quién sabe, ¿no? <ríe> y no sé, me recuerda mucho a cuando están convirtiendo y no sé. Están, están locos. <ríe> están a c o s u m o están lindos. <ríe> ya, p r o s í g a n m e Una canción que,、um, que me recuerda a Edward.、Uh -huh. Animal I Have Become. Uh, cierto. ¿Cuál? De, de Animal I Have Become. Es como una canción que dice De... como que se odia a sí mismo y que es un, se volvió un monstruo y así. Aunque también te podría recordar a Jacob Newman.、Uh -huh. ¿A mí también、no sí. me recuerda? A Carlyle. Sí, sí, a Carlyle. Sí, cierto. A Carlyle. sí cierto. cuando i e r t o c se transforma.、Sí. No, no sé por qué, pero me lo recuerda.、Uh, sí. sí. <risa> Esa canción tiene muchas, muchos personajes. ¡Uh! ¡Hero, heroine! ¡Hero, heroine! ¡Uh, ese. v o i c like g i r o l Ajá. Bueno, chequemos mi iTunes para ver qué tengo. <risa>、uh, la que yo diría, espera, también necesito checar mi iTunes. Uh, uh, uh, la de. ¿Cómo se llama? La de Your Guardian Angel, de The Red Jumpsuit de Aparatus. Muy buena. Y sí, me recuerda mucho porque es como los pensamientos de Eduardo hacia Bella. Entonces e s c ú c h e l u ya sé cuál, ya sé cuál. Bueno, e s a es más bien como de, de Bella para Eduardo. Pero hay q u e I can't get used to this ナ e Veronica ピンサンデンデンオム o スペインデスペインデスペインデスペインデスペインデスペインデスペインデスペインデスペ n ンデスペインデスペインデスペイン n スペイ n デスペインデスペインデスペインデス n インデスペインデスペインデスペイン e スペインデスペインデスペインデス ¿Eh? Porque diría una canción en español, pero no me sé ninguna. O sea, no escucho mucha música en español. <risa> ah, si、sí、siento el u c e r o Ah, mi hermana, por favor, por favor. ¿Qué piensas? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo opino que se utilice la de Savior. No, no se utiliza. ¿Qué piensas? Digo tú, que, que se. Que la de Savior de la Dirty Seconds to Mars está muy adecuada para Edward. Sí, ¿Por este, Porque la letra habla sobre que sin importar lo que pase, así como este, aunque te pierdas, aunque, aunque te quemes, no, él no quiere que lo salven, él, él es, no le interesa, él está es así. Pues yo creo que es lo más adecuado para e v a No <risa> sé, ni o chiquito. Uy,、uh, ya sé cuál, t a m b i é n l a de. Bueno, un amigo me dio esta canción hace como dos días y me gustó mucho porque me recordaba a Twilight. ¡Uuuh! ¡Cállate! <risa> <risa> Se llama Warmness o n the Soul de Avenge d Sevenfold. No soy muy fan de esa banda, pero. Pero esa canción estaba padre porque. ¡Wow, wow, wow, wow! Me s o p r e n d i ó la cosa esta.、Okay. Ah, es como de piano, y así. Está muy padre. Eh, ya tengo ninguna、no, no, no, cuestión.、No. Ok, otra, otra pregunta. Tampoco sé quién me la mandó. Ok, ya en serio. Si no ponen nombres, no las voy a d e c i r Porque es como. Esta pregunta es de alguien. <risa>、um, bueno, este que si creen que sean. Ya se pasaron con eso de la m e r c a n c í a de Twilight. Que ya hay como curitas y así. ¡Ay,、oh, yo tengo los curitas! ¡Es c i e r t e n serio? <risa> ¿En serio? <risa> ¿Te llevas u n o mañana? Ajá. ¿Se ¿Sí、de Emmet mejor? No, no, tiene cara, ¿sí? no tiene la cara de Emmet, pero dice Emmet. No me importa. No me i m p a Con eso. Ayer me pegué、yo、muy fuerte. e n e l b r a z o c ó m o Que ayer me pegué muy fuerte en el brazo. Y yo sé que no tiene nada que ver con, la, con el podcast, pero. pero es que te ¿no? llegue el doctor c a r l o s y te dé un besito para que te cole. Sí, aparte es que me levanté y tenía como, un, como moretones en los brazos. Y me acordé de cuando Bella se despierta y tiene como moretones en los brazos. <risa> ya, me siento tan mal. Mi vida ya está como. Mi vida ya gira alrededor de Twilight. Es una obsesión que no se puede parar. n o e s una obsesión,、no、esto, realidad. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿A qué? ¿A Tengo un, un rasguño enorme en el brazo. Digo que me rasguñó, Jacob, o algo así. Jacob llegó a la noche y te rasguñó. <risa> sí, sí, es bonito t e r e r e s o ¿no? Sí, ya、sí, Aunque, bueno,、no. ¿Los, sí. va los vampiros pueden rasguñar. Sí, qué, ¿no? A los humanos y a sí mismos, no lo sé. Jajaja. Ok, ok, otra pregunta. La mando Ingrid.、Um, <coughs> gracias por poner tu nombre, primera. <risa> gracias, y dice que, que si nos gustaría ver unas a unas series í unas s de libros que tengan que ver con la historia de los Volturi. Y yo digo: ¡Sí! Así, sí por Alec, porque acuérdense que ya somos Team Alec. ¡Ah! h s í Sí, por supuesto, los leo en el momento.、Claro. Imagínate, si dame todo lo que piensan, hacen.、Ah, sí, loquísimo, por favor. No, yo quiero saber cómo Alex se volvió vampiro y Jane, porque son hermanos en la vida r e a l g u i e también? ¿O se volvieron hermanos de, hermanos de Alex? Alex? No sé, foto p o n d i r o de f u t u r i Sí, estaría p a d r í s i m a Bueno, yo yo digo que estaría padrísimo.、Um, y sería genial. Sí, Ingrid. Ingrid, escríbelos tú. Y l u e o no nos los envías. ¿Qué? Ah, sí, ya c a p t é ya c a p t é Sí, e s c r í b e l o tú y nos los mandas. No, debe, sí debe existir una. una ¿Cómo una, a se llama? Como fanfix, ¿no? De eso. Es que yo nunca, yo siempre leo fanfics de, de, de los coden, nunca leo de otra cosa. Hasta hace como dos días empecé a leer uno de los lobos. No, yo tampoco. No leo casi mucho fanfics, no mucho. No, no yo sí, soy、eh. adicta.、Um, ok, otra pregunta de Fabiola.、Um, este dice. La mando Fabiola y dice que imaginemos que no, hubiera, que no hayamos leído ninguno de los libros, este, que ¿cuál que e nos gustaría leer? O sea, ¿cuál estaríamos como emocionadas por leer? ¿Ah? ¿Cómo c ó m o n o e entendí? O sea, que si no hubiéramos leído ninguno, ¿cuál de los cuatro podríamos leer? Así como mucho.、Um, si... Los cuatro. Eclipse. Um, si,、sí, como una amiga me hubiera dicho, como lee s t o s porque el mejor no sé es Twilight, pues me gustaría leer Twilight porque es el primero. Y si leo a los demás, no le entendería. Ajá, igual, lo mismo opino. Creo, si, sí, esa、pues igual. si esa fue tu pregunta, espero que la hayamos contestado porque no entendí bien. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Y síganos mandando sus opiniones, sus mails o lo que sea. Acuérdense del concurso.、Eh, espero ya tener un premio pronto para el que gane. Y mándenos mails y todo a tripodméxico.com.